10 puntos menos que Anónimo g a l i t a n o cuarto premio para Consal y Pimienta. El primer y único premio de cuartetos con 236 puntos para tres notas musicales. Esperamos de verdad que ustedes se hayan divertido con esta、eh, chirigota de Canal Sur 2 que ha intentado trasladarles la gracia, el aje y el vibrar de los carnavales de Cádiz de 1991 que ahora empiezan de verdad, una vez que se conoce este fallo y una vez que la fiesta se traslada del Falla. a todos los rincones, a todas las calles de Cádiz. En nombre de técnicos y redactores, un saludo cordial, de verdad que descansen, si ahora tienen que trabajar, que se queden con este regusto de las coplas carnavalescas, señoras y señores, desde Canal Surdo, desde Cádiz, Zafita de Plata. Muy buenas noches y feliz carnaval. I'll Hello. e p u n t o Hola, buenos días. Son las seis y media de la mañana.、En、estos que van a escuchar ahora son algunos de los temas de interés informativo que durante las próximas dos horas y, por supuesto, a lo largo de esta jornada, van a ocupar nuestra atención. Los ataques terrestres contra posiciones iraquíes son inevitables y se producirán tras varias semanas de bombardeos más intensivos. La fase del ataque terrestre, según coinciden en señalar altos mandos de la Fuerza Internacional, será a finales de febrero. Partieron hacia Arabia Saudí el secretario de Defensa norteamericano Richard Cheney y el jefe de Estado Mayor, general Colin Powell. Ambos altos cargos se ocuparán durante su estancia en Arabia Saudí de preparar la ofensiva definitiva por tierra. Los dos altos mandos norteamericanos llegan a Riyadh después de que las alarmas aéreas hayan Sonado anunciando nuevos ataques de Irak. Los misiles aéreos patrios interceptaron sobre la medianoche un e s c o u d iraquí dirigido hacia la capital saudí. En las últimas 30 horas se han producido intensos bombardeos cada 20 minutos sobre las provincias iraquíes más cercanas a las fronteras de Irak. Los restos mortales de la escritora y filósofa malagueña María Zambrano serán enterrados hoy en el cementerio de Vélez Málaga. La escritora Ma María Zambrano expresó en su testamento el deseo de ser enterrada por el rito católico, apostólico y romano en este cementerio. El alcalde de Sevilla, Manuel Del Valle, ha manifestado que han sido las circunstancias las que le han llevado a decidir no presentarse a su reelección para alcalde. Manuel Del Valle ha dicho que no es cierto que tras su renuncia al candidato vaya a ser Luis Yáñez. Felipe González cree que, dada la situación actual, el gobierno debe mantenerse, descartando de m o m e n t o cambios e s t r c t u r a l s en su gabinete. Cuatro niñas del Liceo Francés de Madrid murieron al caer por un barranco el autobús en el que regresaban a España desde Francia. Mueren dos jóvenes trabajadores de una fábrica de pirotecnia en John Bai, en Valencia, al estallar la pólvora con la que fabricaban castillos de fuegos artificiales. El Grupo Socialista del Senado pedirá al gobierno que redacte un plan de ahorro energético que se incluya en la revisión del Plan Energético Nacional. La policía británica cree que fue el ejército republicano irlandés, el IRA, el autor del atentado terrorista con morteros, que ocasionó la ruptura de las ventanas en la sala donde se reunía John Mayer. El primer ministro británico John Mayor se encontraba en ese momento reunido con su gabinete de crisis. 11 personas muertas y 30 desaparecidas a causa de un choque de lanchas en los, de los pasajeros del de río de la Plata, en la isla de San Martín de g r a c i a Las autoridades sanitarias de Colombia alertan a la población cercana a la frontera con Perú ante la posibilidad de que se extienda la epidemia de cólera que afecta a este último país. Mikhail Gorbachev inició la campaña electoral para su, por su presentación de la integridad de la Unión Soviética en medio de fuertes tendencias. Independentistas. El secretario de Defensa estadounidense, Richard Cheney, afirma que el colapso económico de la Unión Soviética puede provocar una guerra civil. El sacerdote Jean-Bertrand Aristide juró su cargo como presidente constitucional de la isla de Haití. Recuerden que todos estos temas y algunos más estarán ampliados convenientemente dentro de algo menos de media hora, a las 7 en punto, en la primera edición del Sur en Punto. La Vuelta Ciclista a Andalucía tiene un nuevo líder. Se trata de Roberto Lefaúnd e l Banesto. Hoy se disputa la cuarta etapa. El Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron a u n o en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El director técnico del Málaga, Juan Gómez Juanito, suspendido de empleo y sueldo por 15 días. Ayer quedó constituida la Comisión de Seguimiento del Plan de Saneamiento de los Clubes de Fútbol. El seleccionador nacional Luis Suárez dará hoy a conocer la lista de convocados para el partido Francia-España. Los jugadores del Granada ponen en manos de la AFE sus problemas económicos derivados de la mala situación. Situación Del conjunto granadino. Diego Armando Maradona excluido del equipo del Nápoles. Arrese, Aguilera, Avilander y Bruguera jugarán las semifinales del Open de Tenis Ciudad de Sevilla. Fue todo por el momento. A las 7 en punto de la mañana tendrán más información. とまるであったとまるであったら、とまるであったら、とまるであったら、とまるであったら、とまるであったら、とまるであったら、とまるであったら、とまるであったら、 Canal Sur 2, la radio de Andalucía. ん La mujer que yo quiero no necesita, hace más de un año ya. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Canal Sur 2 La Radio de Andalucía. はい、プラスアレドニアルデ Canal Sur 2. La Radio de Andalucía. Canal Sur 2, palabras para la vida. Queridos amigos y queridas amigas de Canal Sur 2, se estaban muriendo de hambre, aunque les sobraba el pan. Es así como interpreta un autor antiguo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Según este autor, la gente que había ido a escuchar a Jesús llevaba sus provisiones. Pero cada uno trataba de ocultarlas lo mejor que podía para no tener que compartirlas con el otro. Los mismos discípulos tenían algunos panes y algunos peces, pero estaban cansados y tenían hambre. No parecían muy dispuestos a renunciar a parte de su cena. Jesús lo sabía y por eso dijo aquello de: ¿Dadle vosotros de comer? El primer paso lo dio un joven. Se sintió avergonzado de guardar para él solo lo que tenía y sacó sus provisiones. El ejemplo fue contagioso porque empezaron a aparecer enseguida panes y peces por todas partes. Cada uno fue sacando lo suyo y poniéndolo en común. Al final, cuando ya estaban hartos, hicieron un recuento. Después de hartarse de comer, aún sobraron dos efectos. Ya lo sé. No es una interpretación muy ortodoxa. Pero no es menor el milagro de conmover los corazones y promover la solidaridad. Que el de sacarse panes de la manga. El relato del Evangelio dice así: Al desembarcar, vio mucha gente Jesús. Sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas que no tienen pastor, y se puso a instruirles extensamente. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó, ¿dales vosotros de comer? Ellos le dicen, ¿vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y saber. Después de haberse cerciorado, le dicen, cinco panes y dos peces. Entonces le mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la hierba. Y él tomó los cinco panes y los dos peces. Y alzando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo a la gente. También repartió entre todos los dos peces. Comieron todos hasta saciarse y recogieron doce canastos llenos de trozos de pan y de sobras de los peces. Los que comieron los panes fueron cinco mil hombres. Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Canal Sur 2 les ha ofrecido un programa elaborado por la Asamblea de los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla. Canal Sur 2. Andalucía, 7 de la mañana. El Sur en punto. Viernes 8 de febrero de 1991. A estas horas de la mañana, ustedes se sorprenderán si nosotros comenzamos deseándoles felices sueños a todos los gaditanos que durante muchas horas han seguido la final de agrupaciones del carnaval que se ha estado celebrando en el Teatro Falla y a todos los andaluces que esta noche ya han disfrutado de las primeras euforias de esta fiesta. Pues, ala, a casita, a dormirla y a descansar. Y a los demás, sí, a los que están abriendo ahora los ojitos, les recordamos que hoy es viernes y que dentro de pocas horas también ellos podrán disfrutar de las fiestas carnavalescas. Nos parece que esta es una noticia lo suficientemente agradable para empezar este buen día, este día. Buenos días, hoy es viernes. El sur en punto. Al habla, Juan Miguel Vega. Los vientos que soplan no van a impedir que este fin de semana, que casi estamos estrenando, el carnaval alivie por unos días las cuitas de un mundo que no pasa precisamente por sus mejores momentos. La prueba de ello la tenemos en los titulares del día, que desgraciadamente siguen teniendo bien arriba a los partes de guerra. Es nuestra declaración de intenciones que les cuentan María Luisa Chamorro y Juan Luis Barquero. ¿Tú?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 Los misiles antiaéreos patrios interceptaron sobre la medianoche un s c u d Iraquí dirigido hacia la capital saudí. En las últimas 30 horas se han producido intensos bombardeos cada 20 minutos sobre las provincias iraquíes más cercanas a la frontera de Irán. Los restos mortales de la escritora y filósofa María Zambrano serán enterrados hoy en el cementerio Vélez Málaga. La escritora María Zambrano expresó en su testamento el deseo de ser enterrada por el rito católico, apostólico y romano en ese cementerio. El alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, ha manifestado que han sido las circunstancias. Las que le han llevado a decidir no presentarse a la reelección. Manuel del Valle ha dicho que no es cierto que tras su renuncia el candidato vaya a ser Luis Yáñez. Mientras,、eh, mientras Morón de la Frontera celebra el inicio de su carnaval, seis bombarderos B-52 norteamericanos despegan con destino al Golfo. La base de Morón será declarada hoy enemigo, enemigo, enemigo público por el Ayuntamiento del Coronil. El comisario de la Expo 92, Manuel Olivencia, fue recibido por el rey Juan Carlos en la zarzuela. Aunque sin precisar fecha, don Juan Carlos anunció que volvería a visitar las instalaciones de la muestra universal. Felipe González cree que, dada la situación actual del gobierno, debe mantenerse.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 mencionó La ruptura de ventanas en las salas donde se reunía John Mayor. c e personas muertas y treinta desaparecidas a causa de un choque de lanchas de pasajeros turistas en el río de la Plata, en la isla Martín García. Mijael Gorbachov inició la campaña electoral por la preservación de la integridad de la Unión Soviética en medio de fuertes tendencias independentistas. El sacerdote Jean Bertrand Aristide juró su cargo como presidente constitucional de Haití. Este es el panorama que presenta a esta hora, 7 y 4 minutos. La actualidad de Andalucía y el mundo. Conozcamos qué cara tiene, cómo se levanta el deporte. Manuel Lorente. Roberto Lezaun, del equipo v a n e s t o es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista de Andalucía tras la disputa de la Etapa Reina, en la que venció Melchor Mauri, del equipo 11. El Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron a un gol en partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El seleccionador nacional Luis Suárez dará a conocer hoy la relación de futbolistas que quedarán concentrados cara al encuentro Francia-España de la Eurocopa. El jugador Diego Armando Maradona ha sido apartado del equipo por parte del Nápoles. El secretario técnico del Málaga, Juan Gómez. Juanito ha sido suspendido por 15 días de empleo y sueldo. Por sus declaraciones contra el presidente malaguista José Pardo. Ayer quedó constituida la Comisión Mixta del Plan de Saneamiento de los Clubes de Fútbol. Los jugadores de Granada ponen en manos de la a f e sus s múltiples problemas económicos derivados de no haber cobrado nada desde el mes de noviembre. Arrese, Aguilera, m a s Vilander y Sergio Bruguera jugarán hoy las semifinales de López de t e n i s Ciudad de Sevilla. Seguro que este fin de semana de carnaval va a estar usted muy pendiente del tiempo. Para hoy, el tiempo se va a estabilizar durante unas horas, ya que los cielos estarán poco nubosos o despejados sobre nuestra comunidad autónoma, soplando vientos flojos en el estrecho y en las costas orientales con algunas rachas moderadas. Las temperaturas van a permanecer sin cambio durante las próximas horas, pero no se haga ilusiones, ya que la situación volverá a ser mañana inestable y así se va a mantener durante el fin de semana. Este fue el número ganador en el sorteo de la once celebrado ayer, 47.769. Y estos números componen la combinación ganadora de la lotería primitiva: 2, 5, 14, 21, 27, 38 y el complementario, el 48. El sur en punto. Andalucía a las 7 y 6 minutos de la mañana. Mandan los cánones, queridos madrugadores o trasnochadores, que aparte es i g u a les supongo que se repartirán ustedes a estas intempestivas horas, que a la hora de contar lo que ocurre se empiece siempre por lo último. Y lo último, por lo menos aquí en Andalucía, está en Cádiz, donde tras la noche más larga de la tacita de plata se conocen ya los ganadores del tradicional concurso de agrupaciones carnavalescas. Un concurso que ha dejado sin dormir a más de uno y más de dos. Y que desde Canal Sur 2 les hemos venido contando desde que empezó. Y lo hemos hecho a través de un singular grupo, una agrupación carnavalesca que comanda el señor Casal Don Manuel. Don Manuel Casal, buenos días. Buenos días, Andalucía, y buenas noches a Cádiz todavía. ¿eh? ¿Cómo e h ha quedado la cosa, por fin? Pues a las 6 y 10 minutos de la mañana se ha dado el veredicto. El fallo definitivo del jurado ha sido lo siguiente, os lo d e c i m o s muy rápidamente. Eh, mientras la cama mueble no se nos cierra, en coro s ha ganado Vamos a la Ópera. El segundo premio ha sido para Venecia del Tirón, después、eh, el coro del Cuarto r a i d y el cuarto premio para La Jaima. El coro mixto ha conseguido la primera aguja de oro al mejor tipo del carnaval otorgado por Canal Sur Radio. En comparsas, primer premio para Encaje Bolillos, segundo para Calabazas, tercero para Anónimo Gaditano y cuarto para Con Sal y Pimienta. En Chirigota, primer premio para Los Príncipes Encantados Gracias, igualmente. Segundo para Bebé a Bordo, tercero para El Concierto del Siglo y cuarto para Acorralado. En cuarteto, el único que alcanzó las semifinales y también la final. El cuarteto del Peña, del Masa y del Gaby, tres notas musicales. Ese ha sido el, el veredicto, además asumido de una manera, yo diría que como no ha ocurrido en los últimos años, por todo el público que estaba en las afueras del Teatro Falla, porque cuando se ha leído el veredicto solo estábamos allí los medios de comunicación y la gente esperaba afuera, escuchando, sintonizando la radio. Y ¿Cuál iba a ser el fallo del jurado? Eso te iba a preguntar Manolo, que este año, a pesar de la polémica de las semifinales, en la final, a última hora, ha habido, parece, consenso en lo que a la decisión del jurado respecta, ¿no? Efectivamente, consenso general.、Eh, bueno, aquí siempre el, el carnaval está rodeado de polémica. Ya sabes que las agrupaciones luchan durante tres meses por ofrecer el mejor repertorio, por conseguir las mejores letras, y todo el mundo, cuando llega al concurso, cree que tiene lo mejor. Lo que pasa es que todo esto es en caliente. Después, cuando llega, cuando llega marzo y pasa el carnaval en frío, las cosas se ven de otra manera. Está claro. Y, y en este caso, a una serie de hombres que forman el jurado les toca la papeleta de decidir、eh, ahora, a v o t de pronto, cuando la pasión está en lo más alto, quiénes son los mejores de, de la fiesta. Este año eran 136 agrupaciones, a semifinales pasaron 32 y a la final han pasado 13. Que eran las mejores y en eso coincide todo el mundo. Nuestros oyentes han podido escuchar algún bostezo delator de lo larga que ha sido la noche a cargo de alguno s de los compañeros que, junto a Manuel Casal, le ha llevado, pues con toda la gracia y todo el arte del mundo.、Claro. Mm, hay que decirlo así, porque es verdad, caballero, ha sido así. Ha estado muy、y、bien están la cosa. Todos aquí, ¿eh? Están todos aquí. Bueno, ¿por qué no nos los presenta usted, señor Casal, y que nos cuente un poco qué es lo que más le ha gustado, qué es lo que más se puede recomendar a todo el que. Este fin de semana ponga a prueba hacia Cádiz. Mira,、eh, tenemos en principio a Pepe Guerrero, Yuyu, al que todos conocemos porque diariamente trabaja con el programa La Zotea de la cadena de emisoras de Canal Sur Radio en ese espacio de humor que se llama El Surque Punto. Yuyu además se tiene que quedar aquí a hacer el Surque Punto de esta tarde, de hoy viernes. Todavía no ha pegado un ojo, el hombre está un poquillo <risa> quemado, pero <risa> disfrutando porque en carnaval la cosa va así, ¿no? Hola, buenas. Muy buenas, me han dicho que usted imita al señor Barragán de Escándalo. ¡Está estaño! <risa> Aquí tengo un tarrito grande para ir cogiendo monjas y guardarla. Porque ya a estas horas estamos fatal. Está fatal, ¿no? Digo? Sí, señor. ¿Los demás lo llevan bien o lo llevan igual de, de malamente? También tenemos a Juan Manzorro que, como habéis, habéis seguido durante toda la noche, ha estado con el micrófono inalámbrico buscando protagonistas y, y en los rincones del Falla escarbando por encontrar ese duende del Falla al que tanto se le ha cantado en cuatro años. Eh, que lo estaban rehabilitando. n o Por cierto, señor Manzorro, excelente la entrevista al bombero. Sí, sí. Tutti contenti, tragati, imbuti, nati, g u a r n a a vente pa'cae, Juan Miguel. Vamos a ver si podemos. Don Modesto b a r r a g á n que continúa vestido de una comparsa de su tierra,、eh, La Verde Luna, no sé si la habéis visto en la tele. Sí, sí, sí, salía muy, sal, muy, muy comparsero, ¿verdad que sí, Modesto? Muy cansadito, muy cansadito, con mucho sueño en lo alto, pero satisfecho porque yo creo que Andalucía se ha dado cuenta que nos hemos divertido muchísimo y eso es lo importante. Bueno, caballero, s yo os pediría un último esfuerzo. Nosotros tenemos que contar lo de Saddam Hussein y la última hora del golfo, pero creo que habéis compuesto una letrilla que tiene toda la gracia del mundo y que me gustaría que、sí. la, la obsequiarais a la audiencia. Sí, además, aquí quien da el tono es un hombre experto en estas l i d e s autor de agrupaciones carnavalescas, cantante en otras muchas agrupaciones y que hoy tenemos la fortuna de tener en la chirigota de Canal Sur Radio que ha transmitido los carnavales, que es Javier Osuna. Hoy venía, hoy venía disfrazado del asesino de Hell Street. Que se me está cayendo a pedazo <risa> la cara. Y vamos a darlo. <risa> Mija Irgol Bashon, o pida,、no、pida con, con tanta pena, pena que los niños Moscú te van a d e c i r m á s llena. Rian, Rian, v a y a a s su alia hará una guerra mundial. La gente no respeta ni que estamos en carnaval. Rian. ...está gustado bien, que sí? Sí, s e ñ o muy bien, muy bien, se merece un aplauso. Y sobre todo lo que merece es e c h a ya. Una cama.、Eh, una, una cabezadita, por lo menos. q Una e u camita al aire, que se llama. Que la tarde también va a ser una camita a larga, i e ...que la tarde ser la l también va a a r supongo. Además, ahora viene lo bueno, creo. Sí, ahora viene lo bueno. El fin de semana, ya sabes, es el primero de carnaval. Nos espera a las tres y media de la tarde, tenemos una cita con Domi, con esta tierra nuestra. Sí. Así que vamos a dormir menos de lo habitual. Sí, y ya del tirón, pues nos quedaremos en la plaza de la Catedral de Cádiz para escuchar el pregón del Beni.、Uh -huh. Y bueno, entraremos de lleno en, en el sábado de carnaval, de fiesta todo. Yo espero que, que buena parte de Andalucía se venga aquí este fin de semana con nosotros. Sí, aquí hay alguien ya que se frota las manos pensando en el viaje de esta tarde. Muchas gracias, <risa> compañeros. Excelente trabajo y que descanséis. Un saludo, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Pasan 12 minutos de las 7 de la mañana. Y la sintonía de Canal Sur 2 en el sur, en punto, vamos a conocer la última hora de parada por el conflicto del Golfo Pérsico. Se lo cuenta Natalia Barnés. Después de tres días de calma a las 12 de la medianoche, las alarmas antiaéreas han empezado a sonar en las ciudades saudíes de Dajaram y Bahrein. No se escucharon explosiones. Misiles Patriot de Estados Unidos pudieron interceptar un cohete balístico s c u d iraquí que en realidad estaba dirigido a la capital saudí, Riyadh. En estas ciudades, la gente salió corriendo a las calles mientras sonaban las alarmas en busca de los refugios subterráneos y con sus máscaras antiguas en las manos. Estas nuevas alarmas coinciden con la visita que el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Richard Cheney, y el jefe de Estado Mayor de este país, Colin Powell, comenzarán dentro de unas horas a Arabia Saudí para preparar los ataques terrestres contra las fuerzas de Irak. Aunque ninguno de los dos altos cargos del Pentágono han querido desvelar la fecha del comienzo de la ofensiva terrestre, todo hace indicar que está muy cercana. El presidente francés, François Mitterrand, aseguró ayer que será dentro de unos días, todo lo más a finales de este mes de febrero. Mitigan ha calificado la guerra por tierra como inevitable y dura y ha querido preparar moralmente a sus soldados para que admitan la posibilidad de que se produzcan grandes números de bajas entre los aliados. Entre tanto, la fuerza multinacional continúa bombardeando objetivos iraquíes. Los ataques de la aviación aliada se están intensificando en las provincias iraquíes fronterizas con Irán. La agencia oficial iraní, IRNA, ha informado que los ataques se suceden cada 20 minutos sobre las principales ciudades iraquíes. Un trabajador civil norteamericano murió ayer brutalmente asesinado en la las Afueras de la base turca de Inzirlik. Un desconocido efectuó cuatro disparos sobre el civil cuando abandonaba su domicilio a 10 kilómetros de la base. Por otra parte, una bomba explotó sin dejar víctimas mortales fuera del edificio de la OTAN en la ciudad turca de Izmir. El grupo armado de extrema izquierda, DEP Sol, se ha responsabilizado de este atentado y ha dicho que se trata de un acto contra la ocupación imperialista en Oriente Medio. La organización humanitaria Amnistía Internacional, y con esto terminamos, ha denunciado en Londres la violación, las violaciones contra los derechos humanos cometidas por los países implicados en esta guerra, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña e Irak, además de los países árabes de la fuerza multinacional. 7-14 minutos de la mañana, eso es lo que ocurre en torno a la zona del contencioso, del conflicto bélico. Vamos a situarnos, no dejando su órbita ya en territorio andaluz. En la base sevillana de Morón de la Frontera continúa siendo utilizada por los superbombarderos norteamericanos B-52. Durante la jornada de ayer, la actividad en las instalaciones militares fue muy intensa, registrándose continuos aterrizajes y despegues de aviones Cisternas y Hércules, que entre otras cosas traían contingentes de tropas norteamericanas. Al anochecer, 6 B-52. Despegaron de la base para dirigirse posiblemente a la zona del conflicto para llevar a cabo nuevas acciones. Alrededor de la base persiste un f o r t í s i m o dispositivo de seguridad con patrullas de la Guardia Civil que recorren constantemente todo el perímetro de la instalación. Por cierto, que la base de Morón va a ser declarada esta tarde enemigo público por el Ayuntamiento del Coronel.